del aguante esta noche. Y quiero los aplausos de todos. El abate. I'm Y los teclados yeah. los Matías Zapata, ahí el ruedor, como si hubiera hecho mal. Por este lado lo tenemos dedito. A Facundo Paco en el bajo ¿Qué esa noche?